La Hora Pésima. Una hora de música y poesía para estropear y componer almas. Conduce. Negro Pésimo. La Hora Pésima. Todos los martes a las 21 horas a través de www.radioleufu.cl Aquí comienza La Hora Pésima. CL, transmitiendo desde los estudios del EUFU en Concepción, para todo el mundo. Bueno, eh, cuando ustedes escuchan la, el, esa presentación, esa cortina de presentación, y dice eh, todos los días martes a las 21 horas, y empieza a las 21.30, quiere decir que son las 21 horas. Así que, siendo habiéndole ganado media hora la vida, a partir de ahora, partimos con un programa especial dedicado a la ópera, en primer lugar eh, siete arias de diferentes autores, diferentes épocas y después dos bloques maravillosos de punk clásico y algunas eh, travesuras entre medio que me permitió con con toda la licencia que me da ser el dueño del programa. Así que nos vamos con una lectura pésima del libro de las horas eh, de Rainer María Rilke, eh, su tercer capítulo del libro de la pobreza y de la muerte. La casa del pobre es como un sagrario, en su interior lo eterno se cambia en alimento, y al anochecer regresa suave hacia sí en un anchuroso círculo, y se acoge en sí lento, pleno de resonancia. La casa del pobre es como un sagrario. La casa del pobre es como la mano de un niño. No toma lo que los adultos piden. Le basta un escarabajo con unas pinzas, una piedra ovalada de rodar por el río, la corrediza arena y las conchas sonantes. Es como una balanza suspendida, sensible a la más leve recepción, oscilando largamente entre los dos platijillos. La casa del pobre es como la mano de un niño. Es como la tierra la casa del pobre, esquila de un venidero cristal. Ya claro, ya oscuro, en su uvidiza caída, pobre cual la cálida pobreza un establo, y no obstante, están los, los anocheceres en ellos, es es ella todo, y de ella vienen todas las estrellas. Libro de la pobreza y de la muerte de Rainer María Rilke, abriendo esta hora pésima número 61, que en un primer bloque tendremos con una, una área de catalani de la la ópera La Wally que se hizo bastante conocida esta área por una película francesa de por los años 80, 1981 creo, de la película Diva. Esta es una interpretación de Vilhelmaria Begins. Después tenemos de Scenes, una interpretación de la soprano Aya Kotanaka del del Ruiseñor y la Rosa de Handel, eh, una interpretación de Drahchol de la ópera Alcina, el área muy conocida en el Prado en Verdi Prati de Bizet una interpretación de Maria Callas de la manera la clásica manera de la ópera Carmen el en el área en el amor es un pájaro rebelde de la flauta mágica de Mozart eh, una interpretación de Luciana Serra del el área de la reina de la noche de Eitor Villalobos, eh, interpretada por la soprano brasileña Bidu Yao Las bachianas Brasileras número 5, conocidas como La Cantilena, de Luciano Berio, en una interpretación de su esposa, la singularísima soprano Cati Berberian, Sinfonía para Ocho Voces y Orquesta, el segundo movimiento conocido como O-King. Nos vamos entonces con Catalani, el área de la Walli. Acabamos de Luciano Berio en la interpretación de Cati Berberian eh, un extracto del concierto para ocho voces y orquesta el fragmento conocido como O King eh, estamos en la hora pésima número 61 cerrando un bloque dedicado a la ópera y se vienen un par de bloques de punk eh, antes como siempre en el segundo bloque Y las actividades de la semana, bueno, la programación de la semana, como siempre, los lunes, los conciertos del lobo que esta semana se transmitió un muy lindo programa con la romería de Santa Fortuna, el día martes, la hora pésima. El día miércoles eh, tenemos al mediodía eh, el, eh, Cultura Remix, conducido por césar Chao, y en la noche los conciertos del lobo conducido por Mauricio Melo, que esta semana cuentan con la participación del grupo Éter, que ya la próxima semana lanza su, primer, su primera producción, y con la robería Santa Fortuna, celebrando el cumpleaños de Carlos Fiore, su destacadísimo vocalista. El día jueves en la radio, a las 20 horas, tenemos eh, notas en 35 milímetros, conducido por Marco Alenzuela Castellano. Y a las 21 horas, bueno, Jazz, el programa dedicado al, a la música sin comas, dirigido por, y conducido por Don Ignacio González Esnaola. El día sábado, a las 21 horas, haciendo la previa al Mambo, El Misterio Gozoso, conducido por Racote Mendoza. Esa es la programación de la semana de Radio Leufo. Eh, Y en la Casa de Salud tenemos, bueno, como ya les dije, en la Unidad de Ginegría, el miércoles 17, los conciertos del lobo con la robería de Santa Fortuna y Éter. Y en las sesiones de la fama número 37, la visita del destacado DJ, de la, uno de los nuevos destacados DJ, Tomás Villarroel, que estará con su humilde servidor, el jueves 18. En la Unidad de Ginegría tenemos la presencia de la agrupación de Eh, española, Catarro Andálico una agrupación de Skapank con los DJ Masivo de Don en el Salón de la Fama de Nueva Red de Negromésimo el viernes 19 de la Unidad de geriatría nos visita el espectacular intérprete e instrumentista Mapuche Joel Maripil que se presentará en un concierto especial con Floría eh, las tornamesas DJ Krampak y Jorge Durdos en el salón principal está eh, Sergio Lagos con su banda, los Djs Suárez y Pagano. En el salón de la fama Pedro Campos y Nairo Pérez los clásicos del Houseado 20. Tenemos la primera actividad de, del ya del anunciado corredor de arte Córdoba Concepción que empieza su actividad oficialmente con la visita de de dos artistas eh, cordobeses, uno de ellos es Félix San Martín, de que en algunas veces hemos pasado alguna alguna música la próxima semana ya haremos una un bloque dedicado especialmente a Félix San Martín y a los hermanos Toch que visitan por primera vez el país. Félix ya estuvo en alguna ocasión eh, hace un par de años atrás. El, las tornamesas está en el Warman Manso Caso y luego Diego Luis El salón principal viene a lanzar su segundo disco, la agrupación penquista santiaguina en Jundia, eh, la indiodelia, como le llaman ellos, la psicodélica india. La, con, en, las, en los platos está DJ Pagano y ya lleva esa. Y en el salón de la fama tenemos los dos locales, Marc Obvio y Pablo Andrade, residentes del salón Los Días sábado, con una visita a un vieñamarino, destacado DJ y productor muy buen productor de, de de House y Deep House, Julio M. Entonces en es la programación de esta semana y nos vamos con un bloque para todos los radiosos, dos bloques en verdad, vamos a repasar un poco de la historia del punk, eh, y con Dead queréis en una versión extraordinaria, el clásico de los Clutch, I Found The Law, de UK Subs, de Shams 69, de Ramones, Cox Parren, de Casualties y GVH, con el su Sick Boy. Entonces nos vamos con IFOX The Law, de, en la versión de Dead Kennedys, la hora pésima 61, Radio Leufo. Out there in the hot sun, I fought the law and I won. I fought the law and I won. I need you, sex I got mine. I fought the law In Harvey's brains out With my son I fought the law and I won I fought the law and I won Gonna write my book and make a million I fought the law and I won I fought the law and I won I'm the real guy, hero, I'm a big The party's going be You can get I want I want I the law and I want I want the law Escuchábamos de GVH Sick Boy, dedicada especialmente a mi muy querido amigo Pablo Meyer, que está escuchando por ahí, en la hora pésima número 61, programa especial dedicado a la ópera y al punk, y una oda a la bipolaridad. Como siempre, en este momento los saludo, eh, eh, primero en verdad quiero invitar para este martes 23 a las 19 horas en Artistas del Acero, inaugura una muestra muy linda de fotografía una tremendísima artista y amiga, la Pamela Alvarado así que los invito desde ya, publiqué toda la información ahí en el muro del, del programa, así que los que estén interesados pueden buscar eh, más detalles del tema pero bueno, este martes 23 a las 19 horas en Artistas del Acero saludar especialmente a mi amiga Paula que que se está recuperando una operación un gran abrazo ahí eh, un saludo muy especial para la Guy una amiga que acaba de perder una hija eh, una situación bastante dolorosa sí un gran abrazo toda nuestra energía y qué difícil consolarse algo así pero todo el cariño del mundo para ella quiero Eh, dedicar particularmente este programa a, a dos amigos a dos amigos que seguramente estarían gozando los si están escuchando a Kelly B y al Coloro que acabo de terminar de leer tu libro Coloro muchas gracias por el regalo fue increíble eh, todavía tengo la sensación de que la muerte me está siguiendo después de haberlo leído eh, me regalaste una bella noche de pesadillas y bueno qué más te puedo decir gracias Eh, quiero hacer una fe errada y agradecerle a la Cote Mendoza que me hizo la corrección el tema I Found the Love no es de los Clutch eh, fue conocido gracias de Clutch pero es de Bobby Fuller que es uno de los integrantes de los crickets así que muchas gracias Cote por la corrección y, y a escuchar esa nueva esa primera versión de, del tema eh, quiero leer dos poemas bien breves de Rainer Maria Rilke el libro de la vida monástica o de la vida monacal eh, estos son poemas eh, estos libros están contenidos dentro de una gran obra que se llama el libro de las horas de Rilke que es una de sus obras junto a las elegías de Duino. el poema 5 de la vida monacal dice amo de mi ser las cosas oscuras en las cuales se ahondan mis sentidos en ellas, tal como en viejas cartas, hay mi vida diaria ya vivida, superada, esta hecha lejana leyenda. De ellas sé que tengo espacio para una segunda vida, anchurosa y sin tiempo, y a veces soy como el árbol que, adulto rumoroso, encima de una tumba, cumple el sueño que el muchacho, ya sido, por el que se entran en sus raíces cálidas, perdió en melancolías y canciones. El poema 36... De la vida monacal dice qué harás tú, oh dios, cuando yo muera yo soy tu cántaro y si me quiebro, yo soy tu bebida y si me corrompo, soy tornado y tu oficio, tú pierdes conmigo tu sentido después de vino tendrás casa en donde palabras cercanas y cálidas te saluden de tus pies de tus pies cansados se caerá la sandalia de seda que yo soy. Tu gran manto se soltará de ti, tu mirada que yo acojo caliente en mis mejillas como en una almohada andará buscándome largo tiempo y a la hora del ocaso se echará en el regazo de unas piedras desconocidas. Y tú, oh Dios, ¿qué harás? Temor me embarga. El libro de la vida monacal de Rainer Maria Rilke. En la hora pésima número 61 nos vamos con el último bloque. Con... Eh, de los emblemáticos Crash eh, So What de la agrupación femenina japonesa Five Six 7 x Bob the Twist de la agrupación francesa femenina igual Hollywood Killers The Fugazi Waiting Room de The Clutch Bank Rover de los Mascos Un Temazo, Ever Falling In Love de la queridísima Pitches, I don't give a fuck. Y cerrando este bloque con toda la putísima raya al mundo. Dexploited. Caos is my life. Nos vamos con grass, so what. Nos vemos el próximo martes, nos escuchamos el próximo martes, nos sentimos y ojalá tengan una muy buena semana. They never read They tell me go to church and see the light Cos the good looks always right So what? So what? So what if Jesus died on the cross? So what if I a fucker? I don't give a talk So what if the master walked on the water? Don't see it Try to stop the slaughter Say so I wouldn't have to live from bins If I would go and look looking She's just crushed, watching all the time So what? So what? So what? It means over my shoulder on the truth as I get older Get to see what a kind of years Because it's my life, my naughty But I say they're gonna send me away Say they're gonna make me pay We're sorry but you gotta go But you were an author who said no